Nos ponemos en contacto r a p i d i t o con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Maurito, ¿cómo te va? Buen día en esta segunda mañana. Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo nuevamente y también a la audiencia. Bueno, estamos acá este, en plena inauguración de la Casa Museo Edgar Morisoli y Ma Margarita Monjes. Estamos sobre la calle. Este, eh, eh, ahora me olvidé. El... Lordi, Víctor Lordi, seguro. Claro. Exactamente, bueno,、eh, acá está el gobernador Sergio s i l o t o que hizo un poco las veces la, la, de vocero y también habló el, directo, el secretario de Cultura Pablo Lucero、eh, y también una de las hijas de, de Edgar m o r i z o l i y Margarita Monge. Por supuesto que hay mucha emoción acá porque en este momento la estamos recorriendo a la casa y también el gobernador va, va a hablar este, en vivo. Hace un ratito lo escuchamos. Este, en, en el discurso, que por supuesto que, que también tenía mucho que ver con la, el aporte a la cultura que hizo Edgar Morisoli,、eh, está Juan Pablo Morisoli, el hijo, también están、eh, dos de las, de las hijas que están participando de esta, de esta inauguración y de esta recorrida. De lo que era la casa de Edgar, que ahora se convirtió en una casa museo. También, por supuesto, que se hizo mención a la casa museo Olga Orozco, porque tiene mucho que ver con todo esto que está pasando.、Eh, y también vincularon también esta situación de.、Eh, de, de Defender los derechos como lo hizo Edgar Morisoli, sobre todo los derechos de los ríos y también la defensa de los ríos en cada una de las obras de Edgar.、Eh, la casa está como la tenía Edgar Morisoli y, este, y bueno, hay diferentes lugares para recorrer. Vamos a escuchar al gobernador Sergio Cileto que va a hablar del de paro de la intersindical. Eh, claramente eh, entendemos que el salario no alcanza, pero también los gremios tienen que entender y e s o lo he explicado con. Con mucha claridad de que son tiempos en los cuales el gobierno provincial tiene que tomar prioridades y estamos claramente en un escenario de, de estrechez financiera, lo dijimos en el presupuesto.、Y、yo le quiero dar un dato.、Eh, una de las cuestiones que iba a plantear ahora Guido en la reunión inicial, en la comisión de presupuesto, es que para que tengan, tengan y todo el mundo sepa, ¿no es cierto?, porque son recursos públicos, en los primeros 10 meses de 2024. La inflación aumentó el 104%. Los ingresos del Estado provincial, por todo concepto, el 60%. Eso nos obligó a fijar prioridades. Y una de las prioridades, en este caso, hablando, contestando específicamente a tu pregunta, es que el salario aumentó como la inflación, 104%. Entonces, claramente, el salario de los trabajadores es una de las prioridades del gobierno. o q u e no alcanza? Por supuesto que no alcanza. Pero claramente hay factores exógenos. Que significan que la provincia de La p a m p a cada vez recibe menos recursos, cada vez recauda menos recursos por claramente una recesión económica. Usted lo ve todos los días. Ha caído el consumo, ha caído la actividad económica, ha aumentado la desocupación, y eso tiene que ver con la actividad económica y con lo que puede recaudar el Estado. Lamentablemente, si se aprueba a nivel nacional el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo, el año que viene se va a profundizar. Este ajuste a las provincias. En ese sentido, siempre buscaremos las prioridades. En el, en el marco del entendimiento de que gobernamos para 368.000 pampeanas y pampeanos. En ese, la... en, ese esquema, en ese esquema, nosotros lo que planteamos es que fijemos prioridades. Y vuelvo a repetir: si la inflación fue el 104%, nuestros recursos aumentaron un 60% y en la pauta salarial. Dimos el 104% igualando a la inflación, quiere decir que el salario de los trabajadores para este gobierno provincial, como siempre, es prioridad. Y h a d a en relación al fallo judicial que reafirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer. Bueno, a ver, yo creo que hay que hacer un análisis más objetivo de, y, y desapasionado de la subjetividad que puede llevar a analizar el nombre propio. Yo creo que es muy grave. Que la justicia haya ratificado una condena que primero se hizo mediática. En segundo lugar, lamentablemente no lo opino yo. Veamos las encuestas que veamos, la enorme mayoría de los argentinos tiene una imagen negativa de la justicia federal argentina. Y eso muchas cosas tiene que ver con los tiempos y también con la selectividad. No a todos se los juzga de la misma manera. No a todos se los juzga con la misma celeridad y no a todos se los juzga con la misma vara. Y aquí en la provincia de La Pampa, nosotros podemos dar muestras de esa este, selectividad para fallar o para manejar tiempos. Hace más de cuatro años, uy, estamos acá justo en la casa donde vivió e d g a Morisoli, hace cuatro años que la corte falló a favor de La Pampa por el río Atuel. Todavía estamos esperando. Hace seis meses la ciudad autónoma de Buenos Aires hizo una demanda por coparticipación y la corte ya le dio la razón. Entonces, claramente, y en esto nadie puede hacerse el distraído, así como tengo muy en claro y creo que toda la sociedad lo comparte, la política necesita una revisión de objetivos, pero también lo necesita la justicia. Gobernador, ¿qué va a pasar?、Porque、una justicia que no es ecuánime nos está favoreciendo. El buen desarrollo de las instituciones de la democracia. Y en ese sentido, los que por ahí hoy festejan el día de mañana con esta justicia, con esta justicia que mide según el poder de turno y según quién esté en el banquillo de los acusados, juzga de distinta s manera. s Creo que es por eso que hay que salir de un análisis subjetivo que es el que nosotros nos lleva a meternos en la grieta. La grieta no es negocio para la gente, para la gente de a pie, que necesita trabajar, desarrollarse, tener justicia independiente, que las instituciones funcionen. Si entramos en la subjetividad de analizar los nombres propios, ahí nunca vamos a llegar de acuerdo. Pero claramente, como lo v o y a repetir, soy consciente que la política necesita una revisión de sus objetivos. ¿Para qué estamos? También la justicia. El gobernador, ¿hay una grita e con los patrones rurales por la ley de plaguicidas que están pidiendo derogarla? No, no, para nada. A ver. Nosotros,、eh, lo mismo que、eh, planteaba en la, en la respuesta anterior, nosotros como, yo como gobernador, como titular de un poder ejecutivo, de uno de los poderes de Estado, tenemos que siempre tomar la decisión de buscar cuáles son las políticas que buscan respetar y buscar el equilibrio entre distintas responsabilidades que tiene el Estado. Yo lo que tengo que hacer es compatibilizar objetivos. Para sostener la producción, el ambiente y la salud. En este caso, los sectores del campo están defendiendo uno de sus sectores, producir. En ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando en el marco de una comisión para hacer la mejor reglamentación posible. Perdón, perdón. Hay, no, hay, por ahí hay cosas que, por ahí, en, en la vorágine de, de, de, como siempre, discutir digamos, lo a c c e s o r i o y no lo principal, hay una cosa muy clara. La ley está vigente, la ley rige. Se está aplicando. Hay muchos municipios que están trabajando con la provincia para la aplicación de la ley. Quiere decir, por consiguiente, que. Y el resumen es: no es que no queremos que produzca. m Y esto es algo que se está dando en el territorio nacional y en el mundo. Ahora, si realmente vamos a subirnos a un esquema donde vamos a desconocer. El cambio climático, o vamos a desconocer, como único país en el mundo, dentro de los países importantes, la, 20, la Agenda 2030, de que tiene que haber claramente un equilibrio entre la producción y el ambiente, pero siempre respetando al otro. Y en ese camino vamos a trabajar. En la provincia de La p a p a no está prohibido producir, lo que queremos es que se produzca responsablemente. Gracias, gracias. ¿Eh? No, no, bueno, a ver, perdón. Las leyes se reglamentan permanentemente. Cualquier ejemplo que puedes tomar, podemos estar reglamentando leyes que tienen 30 años. La ley fue una ley operativa que está en vigencia, r i g e O sea, no depende de la aplicación o los preceptos que fija la ley por una reglamentación. Seguramente la reglamentación la hará más funcional, eliminará como una, es una. una Permanente este, necesidad nuestra y trabajo nuestro de eliminar la burocracia. Nosotros queremos que la gente que produce trabaje, que produzca, y que la burocracia no le frene el tema de llevar adelante su trabajo. En ese sentido, vamos a elaborar una, una reglamentación que sea lo más funcional posible al marco que establece una ley. La ley está, está en vigencia y rige. A partir de ahí, la cuestión de los tiempos, de la s r e g l a m e n t a c i o n e s la cuestión nada más de no, no, no. mejorar la funcionalidad. Muchas gracias. No, doctorado, doctorado, ¿Tú ves también la relación con los g remios después del, del fuerte discurso de ayer de ATE contra dirigentes de.? de no, nosotros de tenemos un solo、ciudadano. objetivo de mejorar día a día el poder adquisitivo del salario. Sinceramente, no compartimos para nada, ni los insultos ni las amenazas. Nosotros tenemos un bien superior. Primero, como te lo decía. Que el salario de los trabajadores es una prioridad. Lo hemos demostrado, lo demostramos con números, los números son públicos. Y que también tiene n que entender que gobernamos para todos los sectores. Y en ese sentido, trabajamos de la mejor manera. Seguramente no compartimos, pues no lo hacemos. No, no, no, no compartimos los insultos ni menos las amenazas. Pero bueno, seguiremos trabajando. A ver, nosotros, digamos, una cuestión por ahí sectorial o personal no nos va a correr el, el eje hacia dónde vamos. Gracias, sí. El gobernador Sergio Cilioto. Bueno,、eh, les explico más o menos cómo fue, el, se concretó esta pequeña conferencia de prensa improvisada, porque el gobernador tiene una actividad ahora. En este momento pidieron desde la prensa oficial una, pre, una pregunta por medio, y es más o menos lo que, lo que sucedió: una pregunta por medio con un tema determinado, como para que pueda contestar. Bueno, mientras tanto, se va desarrollando la, este, la inauguración de esta casa-museo. Olga Orozco,、eh, perdón, o,、eh, Edgar m o r i z o l i y Margarita Monge, me quedé con lo de Olga Orozco porque fue una, una mención especial que hizo no solamente Pablo Lucero, sino el propio gobernador Sergio Siloto. i t Estamos ahora en el patio de la casa de Edgar y Margarita. Bueno, estamos viendo un montón de personalidades de la cultura, sobre todo está no solamente Juan Pablo m o r i z o l i sino también el que está José de Petris. La vemos también q、eh, eh, apareció hace un ratito, ¿saben quién? Algo increíble. La intendenta de, to, de General Pico, Fernanda Alonso. La verdad que nos sorprendió、eh, la llegada de Fernanda. Saludó a Pablo Lucero, saludó a Juan Pablo Morisoli, saludó al gobernador Sergio Cilioto. t Y la verdad que no sabemos si se retiró o no de, de este lugar. Pero, Juan Pablo, ¿puedes ser un, un minuto para hablar con nosotros? Bueno, o si querés sumar a alguna de tus hermanas, ¿querés? Bueno, tu h e r m a n a dale. ¿La podés llamar? Bueno, estamos un poco organizando la. Produciendo la en vivo, Mauro Monteiro, ahí en, en la Casa Museo del, Vino, del, del Pasaje Pringles. ¿Estás ahí, Maurito? Bueno, estuvo acá, saludó y se fue. Es más,、eh, el gobernador estaba sorprendido por la visita porque no, no se la esperaba en este, en este lugar. Por eso es que sorprendió la, la visita de, de Fernando Alonso, que también、eh, seguramente ha, ha trabajado para que esta casa. Museo Edgar Morisoli hoy se concrete、eh, y se pueda, pueda ser v i s i t a d o por todas las personas acá en el pasaje Pringles al 1044, acá muy cerquita de la avenida Uruguay. Acá está lleno de gente, dando vueltas por todos lados. No solo estamos en el patio, p e r o adentro de la casa, en la cocina, en el comedor.、Eh, ahora entramos un ratito para, para ver. Hay un mapa de la cuenca del río Colorado, hay diferentes maquetas con, con, con frases de. de Los libros de Edgar Morisoli, hay una gran biblioteca que es lo que más se visita en este, en este momento. Nos、eh, vimos、eh, también ahí a gente de la APE,、eh, a Natividad Ponce, que estaba dando vueltas por ahí.、Eh, y bueno, vinieron todos a, un poco a saludar este, a, este, a, la, a, las, a las familias, de, en este caso de Edgar Morisoli y Marga, Margarita m o n f e s ¿Tenés un minuto? Dale. Bueno, les decía, está Fernanda Alonso, la i n tenenta d de Pico. ¿Cómo estás, Fernanda? Buen día. Estamos en vivo para Radio Carmés.、Eh, ¿Por qué la v i s i t a acá hoy? A ver. Por dos cosas. Porque Juan Pablo es un amigo. Porque con Juan Pablo compartimos no solo cuatro años de diputados, sino por el, porque después de eso surgió una amistad hermosa. Y porque reconozco en Edgar y en Margarita, bueno, dos、eh, tremendos escritores y. Bueno, alguien que en Edgar, alguien que ha hecho tanto por la defensa de nuestros ríos, que, bueno, para mí, desde lo personal,、eh, bueno. implican、eh, la necesidad de hoy estar compartiendo, más que nada con Juan Pablo y su familia,、eh, esa inmensa alegría. Mucha gente está súper emocionada. En mi caso, entré por primera vez a la casa de Edgar, porque estaba en la casa como estaba en su momento, con algunas otras cosas como para poder ver. ¿Vos habías entrado ya alguna vez acá? No, pero sí sé, he visto en muchas notas que ha hecho mi esposo oportunamente,、eh, eso también me emociona desde lo personal. Tengo imágenes desde la casa、eh, en oportunidades de entrevistas a Edgar, de parte de, de Pablo, mi esposo, que、eh, en muchas ocasiones los ha entrevistado lo ha entrevistado. entrevistado Y bueno, desde otro lugar, este espacio, ¿no? habiéndolo visitado personalmente. ¿Lo sorprendiste también al gobernador? r s a b í a que venías, no? No, a mí la invitación me llegó por parte、okay. de la familia Morisoli, y bueno, en ese sentido es que acá estoy. Eh, eh, desde lo personal y desde de lo emocional y. Sentimental también. ¿Cómo fue el viaje, Chico? Una experiencia inolvidable que abre la cabeza, que la cultura total que tenemos. Son muchas cosas y, y a compartir, ¿no? Puede algo, digo, por la dimensión de la demanda de un mercado tan grande. Ellos están dispuestos a todo. Realmente tienen una apertura enorme en lo que respecta a no solo lo comercial, sino también al intercambio cultural. A, a lo académico, que es puntualmente por lo que fui invitada. Yo fui invitada por el Consejo Mundial de Sinólogos, que son quienes estudian、eh, lo, lo, lo cultural y, la, y el idioma chino, y que tienen un objetivo puntual、eh, como, como, como sinólogos, que es esto de、eh, trabajar con todos los países del mundo、eh, en dar a conocer que es. Sector tan específico de China, ¿no? ¿Cómo l l e g a s t e ahí? Claro, ¿cómo es que te invitan a vos, digo? Fuera pregunta. ¿Sí, puede hablar? No, no hay necesidad no, de hacerlo hasta tanto uno aprende, ¿no?、Eh, porque esa es la intención de ellos, que uno aprenda、es? y se incorpore.、Eh, la verdad que yo llego ahí porque me invitan desde distintas universidades de la Argentina, donde hay sinólogos argentinos y latinoamericanos que oportunamente me invitaron. Eh, por contactos que uno tiene, de la vida, de la trayectoria política, alguna trayectoria política que uno tiene, y que、eh, me convocan y,、eh, bueno, comparto con gente de, de distintas universidades、eh, que vienen trabajando el tema, y quien fue oportunamente embajador argentino en China, que es Sabino Bacanar Baja, y es el presidente del Consejo Latinoamericano de Sinólogos,、eh, hizo esta convocatoria. Eh, de 13 argentinos, una delegación que fuimos a, a China en esta oportunidad, y ahí es que formé parte. e alguna, alguna propuesta concreta para g e n e r a l pico desde este viaje? Sí.、Eh, Primera、eh, cuestión es que yo fui a buscar un hermanamiento concreto、eh, con una localidad, en función de que La Pampa tiene un antecedente de tener un hermanamiento de provincia a provincia, que es la provincia de Anhui en China. Que eso lo hizo Berna cuando era gobernador, lo cual permitió tener. Para los chinos, esto es muy importante porque es la posibilidad de,、eh, no solo. Para alguien parece ser algo administrativo, pero es la posibilidad de empezar a tener una relación fluida, de ida de vuelta en todos los aspectos.、Eh, no solo lo administrativo, sino después empezar a transaccionar. Eh, y En lo comercial, en, en, en lo académico, en el intercambio, en lo cultural, en todo.、Eh, fui a buscar eso y en eso estamos.、Eh, de hecho, estuve con autoridades del Partido Comunista, que es con quien debe sentarse uno para lograr estas cuestiones, y, y、eh, en ese sentido vamos a ir.、Eh, Y teniendo este antecedente de que la Pampa ya tiene un hermanamiento de nivel provincial, es mucho más fácil también. Esa es una, co una cuestión concreta. Otra es la cuestión académica, que por suerte fuimos invitados a participar de、eh, la Universidad de, de Lengua y Cultura de Beijing, que ahí también tenemos ofrecimiento de convenios, porque estuve con quien maneja las relaciones internacionales del Consejo、eh, Mundial de Sinólogos y también nos ofrece esto de que. La Academia、eh, Argentina, llámense Universidad Nacional de la Pampa, que es con quien voy a tener、eh, en próximas reuniones y, y, y trabajo conjunto, la posibilidad de intercambio、eh, de estudiantes, sepan o no chino, puedan incorporar o, incorporar o no el aprendizaje del idioma.、Eh, son requerimientos para acceder o no a becas, por ejemplo,、eh, pero también son cosas que podemos lograr y, y lo pueden hacer. En función de,、eh, bueno, de esta visita que, que hemos hecho. Y también esto del de potencial de distintos, distintas profesiones que ellos buscan en función de las necesidades que están teniendo. Pero apuntan puntualmente a、eh, trabajar mucho la cuestión académica en función de lo que va a exigir el mercado a futuro y la formación académica,、eh, bueno, para ellos es clave. se conocía. Los datos o el índice s de coparticipación, c ó m o ves a p i con e dos mil v e i n t i con i n c c o ese nivel de, de dinero que l e va a incrustar. Bueno, para nosotros,、eh, el índice de coparticipación, bueno, lo venía aguantando hasta que se corte del todo. A ver, hay algún problema en la comunicación en el... y se cayó nomás. Bueno, ahí está. Eh, estábamos eh, por vía de nuestro c o n i s t a de exteriores hablando en este caso con la i n t e n d e n t a de General Pico, Fernanda Alonso, quien está presente ahí en la inauguración de la Casa Museo Edgar m o r i z o l i y Margarita Monjes sobre la calle Pringles, el pasaje Pringles que está entre Pío XII y Chile, si no me sale mal.、Eh, bueno, después vamos a recuperar la, el contacto y en todo caso, si hay alguna información que nos quedó pendiente, Maurito nos, nos la va a traer. Seguimos en Radiocracia.